de 6 a siete de la tarde euca música en berriorio rotía 10.8 fm y eneguque plaza punto ah, y síguenos en twitter euca música aquí comienza Euskal música en el 100.8 de la fm y a través de internet en plaza punto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 En el programa de hoy de Euskal Música tenemos varias novedades. Nos vamos a ir hasta Estella Lizarra para abrir lo que es el álbum debut de la formación Kelly Kapowski. Y escucharemos dos temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Insomnio Crónico. El pasado 17 de octubre vio la luz... El álbum titulado más concretamente Origen Hoy te presentamos dos de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico Ya que el próximo jueves, el primer jueves del mes de noviembre Estarán por aquí por Iuskal Música, por Berriozar y Ratia para presentárnoslo Ya que el día 8 habrá una fiesta presentación en la sala Big Star de la sala Totem de Atarrabia A partir de las 11 y media de la noche Los podremos disfrutar, los podemos ver encima del escenario Para ver la presentación oficial de este nuevo larga duración de Insomnio Crónico Y además tenemos entrevista con Miss Octubre Con Alfredo Piedrafita y Anger Dos de los componentes de este nuevo proyecto Llamado Miss Octubre Que ya está en marcha El disco ya está en la calle Día 1 se hace llamar Y en él te puedes encontrar temas como Puñales de papel o Prisioneros Escucharemos la entrevista que hemos rescatado de Youtube Una entrevista que ha realizado un compañero A los dos componentes de la banda Alfredo Pedrafita y Agnes Interesante la entrevista Por eso te la vamos a rescatar De Youtube este en este programa De Euskal Música Así que este va a ser en grandes rasgos lo que va a ser la nueva visión de Euskal Música En este jueves, día 30 de octubre del 2014 Nos escuchas en riguroso directo, fin de semana, sábado 1, domingo 2 de noviembre Si nos escuchas en redifusión, en repetición, entre las 6 y las 7 y media de la tarde Y vamos a comenzar, vamos a abrir fuego con una banda de euskalería Que ha entendido y ha asumido la cultura jamaicana y su forma de hacer música Ese grupo es Bad Song System Son pioneros de la escena vasca de Y Rigi y se han convertido en obligada referencia para quien ama estos estilos Hay que decir que en su incontable lista de actuaciones eh, Destacamos las realizadas fuera de Euskal Herria. Por ejemplo en Francia, Cataluña, Galicia, Andalucía Sin olvidar las giras realizadas en México y Japón en 2010 y en 2011 Ahora regresan con nuevo trabajo discográfico Tercer trabajo bajo el brazo se hace llamar Alda Keta Y lo que vamos a escuchar, dos temas importantes incluidos en ese nuevo álbum Erri, Denak, Aske y Olvidan con la música Rigi, con batson System comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Hey yo, System Buyaka, Aska Tassunagatik Erri, Denak, Aske yo, yo, yo, yo. Hey, hey All right maquina no olvidamos nunca La historia, la represión, el control. No olvidéis. carácter diles que no se escapen nos permite que usen esas armas y nos bate ahí está sonando la buena música de bat sound system Harry decasque puesto que está sonando en el noveno corte del álbum olvida del álbum alda que está o la Se encontrará con 12 temas cargados con la misma fuerza de siempre Dispuestos a hacer bailar las conciencias Desde la directa denuncia hacia quienes han provocado la crisis de Betty Berdín Hasta la alabanza del poder de la palabra en Wall, Sound and Power Realizada con las colaboraciones de Lengua Alerta y Rudeizi Pasando por Resistencia, canción que muestra El orgullo de Barrio en homenaje al mítico Barrio Moscú de Irún Y Erri de Nakasque, canción internacionalista En favor de la lucha de los pueblos por su libertad ¡Vamos! Tu control es mortal, tu pistola legal Revenarse es fatal, tal algo territorial Abuso de poder, yo, algo personal No pueden, no pueden, no pueden Con lástigos, castigan, castigan, castigan Varias colaboraciones ha tenido este nuevo trabajo discográfico de Badzone System Hugo, Dario, Ilvili, Itek, Diggy Mau y Selecta, Steppi Wedi Jay, Yatari, John Elizalde, Santi Noriega, Corcho, Eta Miquel y Rash Miguel Todos han puesto ritmo a este nuevo trabajo discográfico, ritmo de rap, riggi y dancehall. Bad Song System, a la que tal. Y nos vamos con algo más cañero, nos vamos con algo más duro Nos vamos con la banda Basaki Banda que se creó en junio del 96 En leyó a Vizcaya En su larga trayectoria han ofrecido un centenar de conciertos Repartidos por toda la geografía vasca Y el estado, ya han compartido escenario Con bandas como Sutagar Y Dibiotz, Coma Parasite de Estados Unidos Kansas Kensaspi, Betagari E.H. Sukarra, Hamlet y un largo Etcétera. Su primer disco debut Basaki fue en el año 2000 y agotaron Todas las copias. En el 2011 Editan este nuevo trabajo de Discográfico Egunero Astenda de lo de 10 temas editado bajo el sello discográfico Oyuka de este álbum del 2011, nuevo trabajo discográfico hasta la fecha de Basaki, vamos a extraer los temas Spiradetik y Berris Hayochen. ha sacado de la manga esta formación basáquil. El álbum se hace llamar Egunero Ascenda. Y ahí están sonando dos de los temas incluidos en ese nuevo larga duración... spiral ...Spiraletic. O esto que estamos escuchando... ...Barris Cayochen. Una de las baladas del disco... Disfrutándola claro que sin la sintonía del 100.8 de la FM Berrioza y Ratia Disfrutándola a través de internet en Euskiplaza.net Cada jueves contigo de 6 a 7 y media de la tarde compartiendo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria cita que también la tienes Tanto el sábado como el domingo a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en redifusión, en repetición Hemos comenzado el programa de hoy con Bad Song System. Hemos seguido con esta formación con Basaki. Y ahora nos vamos con una novedad, una novedad importante, y es que nos llegan desde Steggy Alizarra. Es el álbum debut para la formación Kelly Sarkozy. Kapowsky, hay que decir que acaban de publicar su primer larga duración y en su página web en kellykapowsky.com te puedes descargar lo que es su álbum debut completamente gratis. De, él, de este álbum no se ve el final, te extraemos dos de los temas, el tema Ahogado y No es nuestro Desde este Estela Lizarra, novedad esta semana en Euskal Música, Kelly Kapowsky. son los culpables de delitos contra la fauna natural agotando recursos despidiendo a su gusto todo el jugo bimorto en el que a tus hijos quieren ver La buena música que nos trae esta banda Kelly Kapowski desde Estella lizarra Recién estrenados Álbum debut, no se ve el final Gracias Sonando los temas, ahogado Y estos últimos compases del tema no es nuestro Recuerda que te lo puedes descargar gratuitamente El disco a través de kellykapowski.com Además de ver vídeos Además de ponerte en contacto con ellos De recibir información de la banda Bueno, de un montón, un montón de historias Ya sabes, que kellykapowski.com Desde Estella, Lizarra Y nos vamos con otra novedad Nos vamos con la banda de Iruña Insomnio Crónico El pasado 17 de octubre salió a la venta su nuevo larga duración tercero o segundo según como quieras eh, ver porque el primer trabajo fue una maqueta después editaron su primer larga duración y ahora regresan con este álbum Origen el 8 de noviembre sábado estarán en la sala pequeñita de la sala Totem para presentar lo que es este nuevo trabajo discográfico con entrada gratuita y junto a la formación ERAVE que serán los teloneros que estarán juntos a ellos para pues abrir boca para después poder disfrutar y poder saborear Lo que es este segundo trabajo discográfico De estudio para Insomnio Crónico Lo que vamos a escuchar Entre las manos se va y no quiero saber más Y hay que comentarte que también Dos días antes, el día 6 de noviembre A partir de las 6 de la tarde En Euskal Música, los tendremos aquí Para que nos presenten este nuevo álbum Para que nos den a conocer su buena música Para también eh, hablar un poquito de la trayectoria musical Y por supuesto, para hablar De ese festival, para hablar De ese concierto, presentación El chico se fue hacia It's the fuerza, con qué caña, con qué garra con qué de todo nos llega esta banda de iruña insomnio crónico con su nuevo trabajo discográfico Origen y con temas como entre las manos se va o esto que estamos escuchando no quiero saber más recuerda 8 de noviembre 11 y media de la noche en la sala Big Star, en la sala pequeñita de la sala Totendia Zarrabi estarán presentando este nuevo larga duración junto con edade como grupo invitado Y recuerda que dos días antes, el jueves 6 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, estarán aquí en Berrio Zarisratia, en el programa Euskal Música, para presentarnos este nuevo Larga Duración, para hablar del concierto, para hablar de la trayectoria musical de la banda, para hablar de todo un poco. Y ahora los que nos van a hablar de lo que es un nuevo trabajo discográfico son Alfredo Piedrafita y Agnes, dos de los componentes de ese nuevo proyecto musical eh, llamado más concretamente Miss Octubre, el álbum titulado Día 1 ya hace unos días que ha salido a la venta y nosotros lo que vamos a escuchar pues es la entrevista que realizó un compañero y que nos ha parecido bastante interesante, la hemos rescatado como te comentaba al principio del programa de Youtube y nada, que lo vamos a disfrutar para que sepas un poquito más de lo que es Miss Octubre, pero antes de escucharte escuchar eh, la entrevista escuchamos uno de los temas incluidos dentro de este nuevo proyecto musical para Alfredo Piedrafita, para Iker Piedrafita para un montón de gente más el tema, puñales de papel ¿Cómo se fundó la banda? O sea ¿Cómo contactaron los unos con los otros? ¿Fueron encuentros casuales? ¿Y por qué Juan Carlos te decía eso? <risa> pues bueno, me, la cosa es que se, se estaba por disolver barricada Entonces, sin embargo, él es muy inquieto musicalmente y él pues seguía haciendo sus canciones y tal, un día somos amigos desde hace años, yo empecé siendo fan de barricada como tantos otros, pero como me he dedicado a la música con mi banda Lilith, pues nos hemos ido juntando en el camino y de, de fan a amiga, ¿no? Y bueno, ahora ya trabajamos juntos y todo, ¿no? Pero la cuestión es que él le iba haciendo canciones y cuando ya sabíamos que se acababa lo de barricada, pues decía, pues voy a hacer un proyecto de varios cantantes cantando varios temas hechos por mí, como en su día hizo Santana o hizo Slash, ¿no? E incluso pues yo, como somos colegas, le decía, ah, pues para esta canción te pega fularito y para esta sutanito y tal. Y él tenía una para mí, porque ya de hecho habíamos colaborado varias veces juntos incluso en el disco aparece una canción que hicimos hace tres años que, que, que la hicimos entre los dos o sa a nivel musical pues ya tenemos cierta cierta experiencia, experiencia no y tal y, y el tema es que cuando anunciamos eh, que el primer tema de este disco de colaboraciones la, lo iba a hacer yo hubo cierto malentendido la gente pensó que íbamos a montar un grupo vimos que la idea era Eh, les gustaba, era atractiva para la, para la gente y entre otros, juan Juancar y otros amigos de la profesión y algunos fans, a mí me lo decían, decían, oye, pero de dejaros de una canción ni de historias, montar un grupo, un grupo realmente es lo que él necesitaba para pues para que su carrera como músico tuviera continuidad, ¿no? que un disco de colaboraciones no deja de ser un experimento, pero ya está. Entonces, pues un poco nos llevó a ello las o sea, una serie de circunstancias nos llevaron a, a eso. Cuentas tú la segunda parte. Esa ese fue el embrión de lo que iba a ser Mis octubre, ya con algún tema en eh, preparado en la recámara sin terminar y todo eso, ¿no? A partir de ahí hablamos con con Iker porque nos nos apetecía nos daba mucha seguridad tener a Iker como como guitarrista, como productor, como cantante o como cualquier tipo de cosas musicales, ¿no? Bueno, también como chistoso porque es también está de ¿no? mucho, mucho con él, ¿no? Y bueno, él enseguida dijo que sí, y a partir de ahí pues ya nos dedicamos a, a terminar toda todas las canciones. El proceso ha ido pues bueno, componíamos la música entre Iker y yo, la grabábamos en su estudio, así en plan maqueta y le mandábamos a ella para que para que lo hiciera la letra ¿no? entonces cuando ya teníamos todos los temas eh, compuestos avisamos a a Rafa y a Sergio para completar lo que sería la banda a la hora de meternos al estudio a grabar y ya de cara a, a los estudios a los directos muy bien el, el grupo se llama Miss Octubre sí. y la primera canción del disco es Miss Octubre sí. que surgió primero el nombre del grupo o la canción como tal surgió primero el, el, el, nombre. el, el nombre del grupo Eh, y de hecho la canción se llama mis octubre porque hace referencia directa al grupo ¿eh? Eh, mis octubre es un mote que, que le puse yo a él hace un par de años o así porque salió en un calendario solidario y él salía salían varios rockeros de, de, de navarra ¿no? de la escena local de allí y él era el mes de octubre entonces siempre hacíamos bromas, Mis octubre, Mis octubre también era un momento difícil para él porque se estaba disolviendo el asunto de Barricada, que ha sido pues su vida durante muchos años, ¿no? Y una parte muy importante de, del rock de este país, entonces era un momento tenso para, para nosotros como amigos suyos, como fan, para él especialmente y bueno, muchas veces pues para quitar hierro las conversaciones nos burlábamos los unos de los otros y a él le decía yo Mis octubre, ¿no? y nos pareció que pues que ese ese nombre recogía muy bien el, el germen del grupo no o sea el momento en el que, sin darnos cuenta, estábamos formando un grupo que bueno, no lo sabíamos, pero ya lo estábamos formando con con esa complicidad y con todo eso entonces, eh, nos hizo gracia también el hecho de que luego el disco la voz predominante es la mía, que es una voz femenina y, y la gente va a pensar, misoctubre, canta una chica, pero en realidad misoctubre es el Mis octubre somos todos, ¿no? o sea, nos sentíamos muy identificados. Pero, bueno. pero, bueno. pero pues cuando vi la fecha de salida del disco dije, ah, todo lo tienen pensado desde el principio, Mis octubre porque van a empezar bueno. en octubre el disco. No puede todo. ser Mis octubre el grupo que sale en septiembre o en noviembre, ¿no? que salir en octubre, en octubre ¿no? Muy bien, ya ya sabemos que no habrá más Barricada como banda al menos a corto plazo. Pero mi pregunta era, eh, ¿habrá vamos a ver, está el con Mis octubre? El futuro de Dicker y el futuro de Lilith ¿Está en veremos o seguimos? No, seguimos seguimos De hecho Lilith eh, grabó Además con Iker como productor El mes antes de grabarse el disco de Miss Octubre Lilith grabó el tercer disco de Lilith Y, y el de Dicker se está grabando actualmente O sea, seguimos Las dos bandas siguen eh, Ahora tenemos que organizarnos ¿no? Para sí. coexistir Eh, ...de la manera más armónica posible los tres... ...incluso tenemos pensado algún proyecto conjunto... ...en algún momento o tal... ...ya veremos cómo lo, cómo lo hacemos... ...pero en principio seguimos todos... ...eso me parece muy bien porque como quiera que sea... ...Lily tiene sus seguidores... ...Y di que tiene sus seguidores... ...y en mi octubre es posible que confluyan todos... ...pero habrá quien se siente, ¿sabe? ...cada vez que se rompe un grupo alguien está molesto... ...no quería que se rompiera... Claro. ...ya no quiere saber de más nadie, es culpa a alguien o a otro o sea algo que es muy delicado lo cual no Viene mucho al caso, pero sabes que... Así sí, sí esa, esas cosas pueden pasar Pero bueno, no da igual, pensamos que mis Octubre es un grupo con entidad propia El que... El, nosotros lo avisamos desde el principio Además, el que se pensara que esto iba a ser Una continuidad de Barricada o algo que se pareciera en Que fuera un clon de Barricada Estaba muy equivocado porque es algo Que ninguno de nosotros queríamos Yo yo el primero, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Barricada ha sido Mi vida eh, Sus canciones, son mis canciones son... Can canciones que he compuesto yo también con lo cual esas canciones nunca van a dejar de sonar en los directos de mis octubre también va, va a ir no voy a decir no nunca más van a sonar canciones de barricada porque voy a decir eso si me encanta a mí son sus me, canciones me pero también son las nuestras claro, o sea, y que, que la, yo el, hemos crecido con esas canciones o y sea el público también, también yo sé que la gente va a venir a ver un concierto en mis octubre y también está esperando que, que haya algún guiño a, a nuestra trayectoria anterior lo mismo a la mía que a la de que a la de ellos no entonces en los directos va a haber de todo ¿Que la gente tiende a comparar? Ya lo sabemos Tampoco podemos preocuparnos de lo que va a pensar la gente Porque si no, no haríamos nada no Lo primero que tenemos que hacer es estar nosotros satisfechos con nuestro trabajo Y con nuestra manera de llevarlo a cabo en los directos Luego ya, lo que piense la gente, pues esperamos causar la mejor impresión posible Lo vamos a hacer de corazón para que así sea Pero ya no nos podemos meter en, en más ¿Cómo definirían el disco de mis October? pues como un disco de rock muy muy variado con un sonido muy actual pero con toques con muchos toques de rock clásico, no sé, creemos y, que es y, y con una visión del rock muy amplia porque hay temas que son más punk, hay temas que son más de hard rock, hay una canción que es ligeramente siniestra, hay una power balada, hay una canción acústica, o sea, quiero decir, es una visión del rock la nuestra que es amplia no no no son todos los cortes iguales de hecho cada canción es un, un mundo un poco como son nuestros gustos también tenemos nuestros gustos son muy amplios entonces pues bueno yo supongo que todo lo que ...que hemos oído durante toda nuestra vida... ...de alguna manera te marca lo que te gusta... Y, ...y luego de alguna manera sale... ...sin querer, tampoco hemos ido buscando... ...ni este sonido, ni este tipo de canciones... ...ni nada, cuando nos ponemos a tocar... ...es lo que nos sale, son... no sé ...yo creo que depende de cómo te sientes... Eh, ...no solamente escribir la letra... ...sino que también la música... ...la música que te sale... ...tiene mucho que ver con, con tu estado de ánimo... ¿no? ...entonces pues son diferentes estados de ánimo... ...de los que hemos tenido nosotros... Claro, en el disco la única canción que canta totalmente una voz masculina, que no sé si eres tú, o, ah, que eres tú, Alfredo, la única canción es Tú Siempre Ganas. Sí, Entonces, ¿estás tú de acuerdo, Iker, en este caso habla poré también, están de acuerdo en que Arnes sea la voz principal de mis octubre y ustedes sean como una voz de los coros, porque hay muchos coros claro. y muy buenos, pero que sean la segunda voz, o en el futuro va a haber más protagonismo De la voz masculina No, la, la idea era que ella fuera la cantante Y que Iker y yo pues apoyáramos lo suficiente Como para que ella se sienta cómoda y se sienta arropada De todos modos, no, no estamos... O sea, a ver, en, en mi opinión mandan las canciones O sea, esta canción, por ejemplo eh, eh, Generalmente las letras las he escrito yo Pero esta, por ejemplo, es una de las que hizo él Y cuando vino con esa letra Yo le dije, esto lo tienes que cantar tú O sea, nadie lo va a cantar con más convicción y más eh, más pasión que tú. Entonces, además que él es un tío que canta muy bien, aunque suele cantar poco en los discos, ¿no? Porque, pues, sobre todo le puede más su faceta de, de guitarrista, de ¿no? De guitarrista pesado. De guitarrista, de gran compositor y gran guitarrista. Pero lo cierto es que canta muy bien y que esta canción la tenía que cantar él. Y que, y que eso, siempre que ocurra eso, yo voy a renunciar a cantar y diré, sí. no, no. O sea, si, si yo veo, pero si bueno, vemos todos claro que una canción la tiene que cantar sí. uno de ellos, la cantarán son, ellos. Son el momentos momento. son momentos puntuales. En no. realidad, ella, la mayoría de las voces van a recaer sobre ella. Y lo que pasa es que, bueno, luego en directo pues pasará lo mismo que dice ella. Pues habrá momentos en los que cante yo o momentos en los que cante Iker y ella sea la que apoye vamos, por los no colos. Pero no estamos cerrados a nada. No, no, no, ¿Eh? a, a nada. Lo que la canción exija. Ah, pues eso me responde otra pregunta, porque sí, tenía pensado si en un momento cantan canciones de Barricada o algún otro grupo, si va a continuar siendo con la voz de ustedes o Agnes lo tomaría. No, a mí me encantan las canciones de Barricada cantadas por Arne Y a, a mí me encantan cantadas por él, así y a, que... Y a, y a mí me gustaría algo distinto, ¿no? Claro, no, claro, bien, así eso, eso, eso okay. es. Yo creo que hay alguna versión que haremos de Barricada que seguramente la, la cantaré yo, y eh, como también algunas las cantará él es que todavía no sabemos eh, ni las que va a hacer y, o las cantar y que también cantará porque también canta eh, todo lo que quiere y o sea no, o sea, no tenemos ningún ninguna idea preconcebidas o sea lo que nos pidan las canciones Está, estamos todos muy de acuerdo en estar al servicio de la canción nadie aquí nadie va de guay no yo yo no no para nada o sea que esta canción que pide esto pues esto es lo que tendrás hasta Muy bien, ya tú me decías antes que la mayoría de las letras las habías escrito La canción que se llama Rojo Oscuro, que sí. me llamó mucho la atención la letra ¿Escribiste tú la letra? Sí, sí, eso es el... esa canción para que te sitúes mejor cuando la escuches Me que te guste porque de hecho yo creo que es mi favorita Ah, pues mira, sí eh, es... Bueno, eso, cada vez que me pasaba una le decía yo Esta es mi favorita del disco, pero esta yo creo que es mi favorita favorita y eh, esta es el último capítulo de una historia que empieza en la canción de 15 son 15 amor sucio y rojo oscuro esas canciones esas tres canciones en realidad hablan de una historia de amor empieza en 15 el amor cuando es idílico cuando te enamoras cuando te sientes como un niño de 15 años cuando eh, respiras todo el oxígeno del universo sabes esa es 15 no eh, luego ya ...se corrompe ligeramente... ...ya se convierte en una relación egoísta... En, ...en amor sucio... ...y finalmente ese amor... ...se ha ido deteriorando hasta convertirse en... ...en violencia pura y dura... ...que es rojo oscuro... ¿no? ...y quise pues contar... ...pues una historia de amor en tres actos... ...¿vale?... ...ese es el tercer acto... ...sí, eso es lo que me llamaba la atención... ...que muchas letras están escritas en primera persona... ...pero al mismo tiempo... ...prestando la atención a las letras... ...primera persona, las escribiste tú... ...son en primera persona... Pero no pueden ser todas experiencias personales tuyas. Yo soy muy tramposa. Yo ah. suelo escribir muchas veces en primera persona, pero a veces no soy yo. Claro. A veces sí, ¿eh? porque evidentemente, todos, como hablo de temas tan universales, o sea, yo hablo de cosas muy universales, ¿no? De, de, de amor, del miedo, de la soledad, de la frustración, eh, de la traición, de la muerte. Hablo de cosas que la que, que Lo bueno de una letra es que, que, que todo tenemos, el mundo se pueda ser claro, o sea, identificado, que, que son, son cosas que siente todo el mundo. y Son, que son le cosas a muy todo universales mundo. y que le, nos han pasado a todos, ¿no? Entonces, pero claro, muchas veces hablo en primera persona, pero no no necesariamente soy yo. ¿eh? Aunque lo diga en primera persona, no tengo por qué ser yo, aunque probablemente yo haya sentido algo parecido a eso no pero vamos que no que eso es una trampa que eso lo hace me la hago a mí misma eh así parece que, que estoy más convincente y yo creo que sí que tiene más fuerza cuando está estas letras que escuchen primera persona pero después la bobví sobre ella ¿no? no puede ser no puede ser esta mujer ha pasado por muchas más experiencias de las que lleva una vida pero bueno que es eso es el proceso de creación es, es, el, es el, el piensa que en el fondo todos somos iguales ¿Eh? el alma humana en cualquier país en cualquier situación todos sentimos las mismas cosas y tendemos a reaccionar de la misma manera entonces a mí me gusta mucho analizar eso porque me gusta más lo que nos une que no lo que nos separa no me interesa mucho más eso personalmente ¿eh? y un poco pues eso es una historia de amor entre santos el tercer acto es cuando ya el amor pues, se ha convertido en un tú para mes octubre has cambiado un poco los timbres de guitarra o has decidido permanecer fiel a lo que es tu sonido habitual no soy un guitarrista virtuoso ni que tenga muchos registros no soy de los que pone el volumen a tope y, y le mete caña entonces no sé creo que tengo una manera de tocar personal seguramente debido a mis limitaciones y eso me hace me hace componer las canciones pues conforme me vienen a la cabeza. Quiero decir que no, no me puedo sentar delante de una partitura y escribir algo que me pasa en la cabeza porque no sé escribir partituras, ¿no? Entonces, lo, mi manera de componer es coger una guitarra, empezar a tocar y sacar riffs. Y a partir de esos riffs, pues es cuando cuando voy desarrollando las canciones. Es como lo he hecho siempre como lo he hecho ahora. Eh, la única pega es que, claro, son muchos años los que llevo componiendo canciones, he compuesto muchas canciones y no me gusta repetir. En cuanto veo que algo me suena algo que ya que ya he hecho alguna otra vez, pues, pues normalmente lo quito, ¿no? Entonces cada vez me cuesta más, cada vez es más complicado buscar algo algo nuevo. Mira, algo que me llamó mucho la atención en cuanto a la guitarra de manera general, sí, en algunos momentos suena a como sonaba barricada, sí. obviamente, sí, ¿no? Pero... No puede haber no sé un cambio radical, pero algo que me llamó mucho la atención fue el, los solos de guitarra de Prisionero, sí. de la canción Prisionero. Y entonces, te quería preguntar, Eso grabó esos son diferentes a sea? quién grabó ese solo sí. y cómo cómo se definen los solos de guitarra en el disco sí. que no es que se abuse del solo de guitarra, pero están bien puestos en los momentos que Claro, sí, falte. incluso hay bastantes canciones que no tienen solo. <risa> sí, sí, sí. Diga lo contrario no yo la, la manera yo lo que tengo a la hora de hacer un solo eh, siempre digo que tiene que ser un solo que se pueda silbar no no sirve de nada hacer una historia de sar de tapping que queda muy bonito muy aparente y meter muchas notas por segundo si, si, si no salgo si no forma parte de la canción o far, forma parte de la melodía tienes que ir cantando la melodía y cuando llega el solo me gusta que también el solo sea algo que se pueda cantar en el caso de prisionero los dos solos que hay son de dos colaboradores el primero es de Matías Kamelman que es un amigo mío argentino afincado en Barcelona que es un guitarrista virtuoso, que es una máquina de tocar la guitarra y me apetecía que estuviera que estuviera ahí nos la primera prueba que nos hizo, nos hizo un solo increíble, pero un solo mega virtuoso, que lo oíamos y decíamos joder, que pasada, no pero no era lo que iba con la canción, sobre todo porque luego a la hora de llevarlo directo yo no voy a poder tocar eso, no entonces él, lo hablamos con él y él nos hizo este solo más sencillo, pero también con un toque muy muy personal y muy de, de maestro del, del rock, ¿no? De la guitarra. Y el segundo solo es el fin, el solo del final de la canción lo hizo Sergio NHT, que es un amigo nuestro que empezó siendo un fan de Barricada y bueno, pues poco a poco ha ido ha ido compenetrándose hasta hasta que decidimos darle una, una parte, ¿no? De un trocito de de estos. Muy bien. ¿Y para cuándo estará el disco en las tiendas? El disco está el día 21 de octubre en las tiendas ya. Bien, de distribución nacional, plataformas digitales, todo, todo ¿no? Todo, todo, el disco sale por medio de Warner Es lo que es la seguridad que te da Que sabes que va a estar en todas las tiendas Bueno, estar en todas las tiendas Tampoco que queden muchas tiendas ya de discos, ¿no? Pero bueno, va a estar en las tiendas que aún sobreviven Y va a estar en, en las plataformas digitales también Y a partir de la salida del disco, ¿cuál es el plan? Si es que hubiera algún plan Sí, es un plan sin mucha prisa y sin muchos sin muchos agobios El plan es que salga el disco, que la gente lo escuche, que la gente lo... Me hace gracia tu concepto de sin mucha prisa Sin mucha prisa, para lo que suele ser normalmente Ahora normalmente la gente saca un disco y al día siguiente está presentándolo en directo ¿no? Bueno, pero aquí hemos querido un poco hacer las cosas a la antigua usanza, ¿no? Con mucho mimo y... Sin y sin mucha y, prisa, y, No, yo yo, de todos modos prisa, ver... ...pues eh, tampoco tampoco es que vayamos tan lentos, ¿no? no, no, no, no vamos, ¿no? como hay que ser, no yo, no yo más lento la verdad Yo creo que, que empezaremos, no sé. que dijimos? Que en diciembre haremos alguna presentación especial... Eso, o es, sea, ¿vale? alguna pincelada para que la gente pueda ver... ...qué es lo que se va a encontrar. Y luego ya, pues, a partir de... A partir de febrero cuando empezaremos ya la gira en serio. Hasta entonces, pues, iremos haciendo, pues, entrenamientos... ...y alguna cosa especial, pues, para que la gente pueda... Puede habernos también, claro, tenemos que ir ir puliendo el directo también nosotros de alguna manera ¿Y cómo le diría mejor a ustedes? ¿En conciertos pequeños? ¿En festivales? ¿En clubes? ¿Qué tipo de... Yo si, si algo tienen pensado? Tenemos ¿no? que estar a todo, tenemos que estar es a todo, que, tal y como están las cosas Bueno, es que te, además es que uno tiene que poder adaptarse a cualquier tipo de concierto, ¿no? O sea, lo que venga y a lo que venga pues el show que corresponda a ese... ...a ese contexto... ...eso la... pasa pasa con todo el mundo, con barricada... ...nos ha pasado siempre, si algo teníamos de buenos es que sabíamos adaptarnos lo mismo... ...a tocar delante de 50.000 personas... ...que tocar delante de, de 100 o 150... Es un, ...no sé, la vida de un grupo de rock and roll... ...en este país es así... ...y el que esté esperando lo contrario... ...pues que Dios le pille confesado... ...que se lo va a gastar todo en psiquiatras seguramente... ...sí, yo sé que es muy temprano para hacer una... Para pensar en, en un futuro lejano, pero bueno, piensan que eh, mis Octubre en general continúe, perdura a través del tiempo, que haya más discos, más grabaciones o va a ser un proyecto que en algún momento eh, se marchitará, para decirlo de alguna manera, o irá decreciendo hasta que vuelva. La idea que tenemos nosotros es que sea un proyecto de continuidad. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la vida te lleva por diferentes caminos, ¿no? Y nunca sabes cómo cómo va a acabar, pero nuestra idea... Lo que sentimos es que es claro. de larga duración, o sea, es el sentimiento que tenemos desde el minuto en el que se dijo, pues vamos a montar una banda y nos sentimos totalmente atrapados por la banda, todos, y con mucha ilusión. La sensación es que tiene que ser algo a largo plazo. Ahora, evidentemente, la vida da muchas vueltas. No es algo que hayamos hecho para cubrir un hueco para pasar está este duelo ni mucho menos es una banda en plenas cosas como lo que se llama una banda y no sé, la idea la idea es incluso empezar a hacer canciones ya para un siguiente disco que ya veremos cuándo saldrá de hecho creo que ya tenemos una Sí, sí, pero tranquilo, sé. que va rápido o no va rápido. Yo Su yo normalmente de rápido es, es diferente al de la mañana. Soy un poco acelerado, lo reconozco, lo reconozco que hay veces que se me tiene que parar los pies, pero bueno. bueno. pues nada, básicamente ha sido una conversa, una conversación muy agradable. Si hay algo que ustedes quieran decir para finalizar esta entrevista, es vuestro momento. Pues nada, que ha sido un placer también para nosotros Que esperamos que Miss Octubre sea algo que por lo menos sea digno de escuchar Luego cada uno tomará sus decisiones de si le gusta o no Pero bueno, por lo menos la oportunidad de escucharlo Y que no lo escuchen con prejuicios de es que buscando encontrar a Barricada O buscando encontrar a lili o a Dickers o a cualquier otra cosa O sea, que, que la gente vaya con la mente abierta Es un disco sobre luchar, sobre superarse... Eh, superar las adversidades eh, y creo que es muy positivo el mensaje del disco les puede venir muy bien en esta época de crisis tan grande, ¿no? Yo les deseo muchos éxitos con mis Octubre y realmente que sea un grupo que perdure Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Estoy huyendo del dolor El que me obligado a ser como soy Elegi ser perdedor Mi tristeza Se consuela Con el rencor He dormido hasta el final Este sueño que es Como una pesadilla Que me 200-años de prisión antes de este crimen Este primer trabajo discográfico Este nuevo proyecto musical Para la formación Miss Octubre El tema Prisionero Y ahí estaba la entrevista que hemos podido escuchar En una entrevista que la hemos sacado Como te comentaba anteriormente de Youtube Porque como has podido comprobar Me decía la pena Para saber un poquito más de esta banda de Miss Octubre, de Alfredo Piedrafita de Agnes, de Iker Piedrafita y de varias personas más que están involucradas en este proyecto musical, Miss Octubre día 1 es el álbum debut y ya está desde hace unos días en la tienda de discos, y nosotros que continuamos ofreciéndote más música y nos vamos hasta Berriozar nos quedamos en casa porque nos quedamos con Bocanada, y es que hay que decir que la banda de Berriozar, Bocanada regresa con nuevo trabajo discográfico textos que rezuman poesía Rock and Roll pegando al hígado Y voz cazallera y rugosa En esta nueva entrega, Bocanada Se olvidan pues de su parte más metalera Y se centran en las melodías más llanas Y se alejan pues del exceso de colaboraciones En este nuevo trabajo discográfico Titulado En el Sino de la Herida Tres discos tiene esta formación El último, este, El Sino de la Herida Editado el pasado 2013 en el cual te puedes encontrar Grandes y buenos temas Como los que vamos a escuchar No me he rendido y Martillos del Cielo Desde aquí, desde Berriozón No sigan Bocanada Música Ardatza Berrio Zartarras Ellos se hacen llamar Bocanada Nuevo trabajo discográfico Tercer trabajo discográfico El Sino de la Herida Y recuerda que tenemos doble cita con ellos Muy cerquita de aquí Más concretamente en Burlata En el Festival Burla Rock El viernes 31 Y el sábado 1 de noviembre Junto a Rosendo Mercado Ahí está Festival importante Viernes y sábado Que seguiremos pisando Y luego la gira continúa, ¿eh? la gira del Sino de la vida Tour continúa en Media, Badajoz, Santiago y Compostela. Y tenemos parada importante el 13 de diciembre, sábado, en la Sala Santara 27 de Bilbo. De de nadie, no nunca faltes, no Buen rock and roll el que nos trae esta gente. Este berriozar, Bo nada guante, las noches malditas Las barras de bares Las bocas tan sucias Que turbian el aire Que intentan morder pa infeterco Nos vamos ahora con Enrique Villarreal El Drogas, que nos presenta su nuevo EP con cuatro versiones de barricada Se titula Volumen 1 E incluye en la silla eléctrica Barrio Conflictivo, Mañana Será Igual Y Matilde Landa, el disco hay que decir Que se podrá pues eh, Conseguir con la compra de la entrada De los conciertos de su gira, excepto Festivales y conciertos gratuitas En el stand de merchandising de los mismos En la tienda del Tridente Y en la tienda Habitus del Artista, además de las plataformas de digitales Donde ya está disponible Vamos a destacar uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico Un EP, lo dicho, con cuatro temas, cuatro temas interesantes Los cuatro, digamos así, principales temas de barricada Versiones interesantes como este, en la silla eléctrica Él es Enrique Villarreal, el Drogas Que vamos a poner punto y final a lo que es el programa de hoy de Euskal Music en esta nueva edición Hemos escuchado la música de Bad Soul System, Basaki, Bocanada, Kelly Kapowski e Insomnio Crónico Y hemos disfrutado de la entrevista que realizaron nuestros compañeros con mis Octubre Más concretamente con Alfredo Piedrafita y Agnes Ese nuevo proyecto musical donde el disco titulado más concretamente eh, Día 1 ya está a la venta desde hace evidentemente unos días por no ser Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días Con entrevista a la banda Insomnio Crónico Ya que el sábado 8 de noviembre Estarán en la sala Big Star de Atarrabia Villaba Para presentar el disco Origen El jueves lo presentamos aquí dos días antes En Euskal Música En el 100.8 de la FM Y en internet en Euskiplaza.net Así que no lo olvides Dentro de 7 días Entrevista con Insomnio Crónico Y nos vamos con Berri Charrak Lemak Aingurak es el adelanto Del triple LP, triple CD Que sacarán a mediados de noviembre Esta formación de Lecumberri Con ellos nos vamos, será lo dicho Hasta dentro de 7 días en el mismo día 100.8 FM, Berriozari Ratia Y en internet, Eguskiplaza.net ¡Agur!